Benolagunok, zintzilik irratian gaude, FM unean eta, bueno, tira, asteburu honetan, planarik ez badezute, ba, bueno, hortikan arraguko goiko eskolatarrek, antalatu dute gitarau bat naiko majo, naiko, bueno, ba, alaigarria, ez dakit nolazan, eta baitare autogestiorako, bueno, ikasteko, ba, bueno, hor, hainbat e, pista emango dira batez ere, Kalamoaren e, landaketaren e, zea, autogestioaren buruz eta bueno aurten amalau garren urtez amalau urte e, erraz esaten dela antolatzen dute goiko eskolatarrek kalamo eguna eta bueno piskat guzti guzti honi buruz hitzaiteko gurekin daukagu reko jeizienbra dendako e, Ugo, haupa Ugo haupa egunon nire haupa txabalote, ketala handaz porai e? moi ben, aki andamos Muy bien, muy bien, ahí la tiendita. ¿No? Sí, aquí con un poquito de lluvia, pero bueno, me imagino que como por ahí. <ríe> sí, sí, aquí estamos ya mojadicos, mojadicos. Bueno, luego estábamos comentaba estaba comentando este año en Goicoscola es el 14 de Calamueguna ya. Es ya sí. es de los más antiguos, ¿no? Por ahí de la zona o qué o Yo creo, si a lo mejor no hay nadie que me corrija y que uh -huh. pueda marcar alguna fecha anterior, yo creo que a lo mejor estamos hablando de la primera actividad similar así dentro de lo que es el Calamu que se ha hecho en Euskal Herria y a lo mejor estaríamos uh -huh. hablando incluso, con permiso de la bella flor de Málaga, de la segunda copa más antigua del Estado, a lo mejor, ¿eh? Joder, pues mira, mira. Creo, ¿eh? A ya lo ya mejor ya, ya. ahora, casualidad, si hay algún grupo de gente por ahí y también alguna asociación o algo uh -huh. que han estado haciendo como han hecho los compañeros de goikoskola pero que no tenemos noticias de ello pero uh -huh. mientras tanto yo sepa es eso que es la, la por lo menos la referencia que yo tengo es eso la más antigua de euskal Herria y la segunda más antigua de todo el estado español pues ahí está ahí está la calomoguna de goikoskola eh, una calomoguna que en sí los habitantes de la casa pues nada más ocuparse de la casa mmm, pusieron en marcha esta iniciativa y cuyo objetivo es eh, la autogestión en el tema de la droga en este caso pues en el tema de del calamu ...y él hacelo tú mismo, plantatelo tú... ...saber lo que fumas y no compres por ahí... ...pues porquerías que te puedan vender... ...y en función a eso pues intercambiar... Eh, ...conocimientos y técnicas... ...y un largo etcétera... ...bueno Hugo, eh, esta vez... Eh, ...bueno tenemos que comentar... ...según han comentado desde la casa de Goico Escola... Eh, ...que el, la recogida de cogollos... ...bueno para quien no lo sepa... Mmm, ...se hace una cata de, de cogollos de marihuana... ...y cada uno lleva lo que ha plantado... Y eh, hay un, claro, para poder revaluar re un poquito y tener eh, el material allí en, en la hora de poderlo el jurado, luego Catar, hay un plazo que han, han estipulado que sean las 6 de la tarde para recoger eh, el, el Calamoguna. Mientras tanto va a ser amenizado por el cita eh, José Citar. Y, Hugo, yo te quería preguntar una cosita. La gente que va a llevar su, su cogollo, sí. ¿qué es lo que valoráis eh, en, en este tipo de chapelquetas? Eh, los jurados lo que suelen valorar principalmente son cuatro puntos, ¿no? eh, la presencia eh, o aspecto, el, el aroma, uh -huh. el sabor y, y el efecto. Luego ya, según qué tipo de copas sean, ¿no? Según sea una copa express, es decir, una copa que se juzga al mismo día o una copa que tenga un poquito más tiempo, que les dan a los jurados más tiempo, pues ya dentro de eso pues suelen darle un poquito más de probar un par de veces para ver si ha cogido el mismo sabor o no, uh -huh. pero las... Y luego también las puntuaciones, ¿no? las Varían también de unas copas a otras. Hay gente que va de los parámetros de 0 a 10, otras de 0 a 30, pero bueno. Uh -huh. Lo que más se valora es eso, es un poco lo que se suele llamar las cualidades organolépticas, ¿no? ¿no? las cualidades de presencia, lo que comentábamos, de sabor, de aroma, de efecto uh -huh. un poquito. Incluso alguna amiguete que tengo sumiller comenta que es muy, muy parecido a lo que es el rollo de las catas de vinos uh -huh. a la hora de valorar los sabores y todo, ¿no? Mira, ajá. Uh -huh. Que no deja de ser curioso, ¿no? Tan diferente, pero tan parecido. Sí, ¿no? Al final, es que cuando algo gusta, ¿no? Pues también está bien analizarlo. Bueno, surge al final, es como lo que con la cerveza también y con tantos sí. productos, ¿no? Me acuerdo que... con uno de los compañeros también de Goico que nos hablaba sí. también <risa> de la cerveza, cuando es, habían es. hecho los seminarios allí para la gente y todo, para cómo hacerlo y eso lo es, mismo. Es. Es y luego también, claro, no, no no vamos a negarlo. A mí las veces que me ha hacer alguna vez ahí de jurado en Goico o en otras copas, como cualquiera, ¿no? Mantienes de la objetividad, pero siempre, como nos pasa a todos, hay unas variaciones. ...que por lo que sea te llaman más la atención que otras, ¿no? ...y entonces eso también un poquito acaba marcándote un poquito la diferencia... ...pero por lo general se tiende a ser, como digo yo, a mí me gusta ser riguroso... Y, ...pero riguroso por el rollo de serio, ¿no? ...porque me parece que la gente que se ha tomado la molestia de cultivar con todo el cariño... ...y con toda la ilusión claro, claro. eso, o una planta, para luego llevarla... Y, ...y entre más personas que son usuarias dentro de un circuito cerrado... ...como hacemos allí, pues probarlo y tal jue, se merece un respeto, el mismo uh -huh. respeto y la misma seriedad y ganas que le han puesto ellos para, para hacerlo, ¿no? Y es. hay que valorárselo también. Yo, yo personalmente nunca he puesto menos de un 5 a nadie en ninguna copa porque uh -huh. me parece, sí, bueno, alguna una, alguna vez creo puntual que tan da una muestra entera con mo, que eso me parece un poco falta de respeto uh -huh. también, ¿sabes? Porque eso se ve, pero quitando eso lo mínimo que ellos suelo dar es un 5, uh -huh. porque me parece que la persona que se molesta simplemente ya en cultivar y en buscar la autogestión de las sustancias o de o lo que ...está utilizando ya se merece el aprobado solamente por por estar peleando por ello. Sí, sí, desde luego que, bueno, es una tarea ardua el, el cuidado de esta plantita... ...y bueno, y si es que luego te viene luego algún desgraciado desgraciada... ...que, que encima te, te la rampe y acabe con todo tanto trabajo, ¿no? Pues eh, sí. Que suele pasar mucho, además. además. Por desgracia, sí, o, o sí, que no sí. te vengan lo, los de uniforme... ...porque algún vecino También. desocupado les ha llamado porque está aburrido... ...y le apetece sí. fastidiar un poco. Sí, sí. Muy bien, pues Hugo, eh, otra cosita. Bueno, ¿estás tú en el jurado? Eh, normalmente el jurado suele componerlo, bueno, eh, sueles estar tú casi siempre y luego sí, hace bastantes suele formar, que estado. Y luego se fumarse por parte de gente de la casa o gente que acude incluso, ¿no? Eh, sí, vamos a ver yo los años que he estado eh, en, la, en la copa eh, hemos estado la gente que ha habido de jurados suelen ser un par de personas eh, elegidas aleatoriamente eh, de la gente que está que acude al calamo alguna uh -huh. eh, una de ellas suele ser de, de la goico Escola, para que la goico un poquito a modo de organización esté representada ¿no? uh -huh. que me parece me parece bien además está guay compartir el rato hay con la gente de goico uh -huh. y luego la otra persona suele ser alguna de las personas que ha venido eh, ha habido años que de los que estaba que ha dado la casualidad que era una persona pues que tenía cierto nivel y ha habido otros años que a lo mejor era una persona que era neófita, ¿no? que eran uh -huh. que estaba empezando en ello, pero de las dos formas disfrutas, disfrutas uh -huh. contándote experiencias mientras estás de jurado y valorando las muestras con alguien que lleva mucho tiempo como con alguien que no lleva y disfrutas viéndole al disfrutar al aprender y las ganas de interesarse por las cosas. Muy bien, muy bien, joder, sí, sí, eso la verdad que sí que... Bueno, es una otra especie, ¿no?, de jurado, ¿no?, muchas veces... Sí, pero también... Jurado, pero tengo. ahí también, bueno, se da cabida al que, ¿no?, distinta gente también pueda... Eso, es. que eso es, cabrera. eso es maravilloso, porque al final, como digo yo, eh, muchas veces pueden valorarte profesionales, pero hay variedades que, joder, por ejemplo una Sativo, una Geis... ...como se habla de algunos casos en la Copa de Goico, ¿no?... Uh -huh. ...de Goico Escola, que queden segundas, primeras... ...eso eso, eso dice mucho, ¿no?... ...porque uh -huh. la mayoría de jurados populares... ...que también lo suele ver en la Goico... Eh, es, y, es, ...y aparte es. de los jurados estos... ...no suele ser tanto las sativas... ...y las sativas son un poquito los grandes buques de la marihuana... no ...son las variedades difíciles de sacar... ...es lo que se aprecia... ...y el hecho que veas que ahí están bien bien recibidas... ...y bien valoradas, eso demuestra también... ...parte del nivel de la, de la gente que acude allí... Uh -huh. Entonces, sí, bueno, eh, aparte, bueno, eso, tenemos que comentar también lo que has dicho tú, ¿no? Que también hay un jurado popular que al final es toda la gente que va eso es. va a tener la opción de fumar, pues bueno, lo que se pueda también de las muestras que haya, porque eh, se prioriza, bueno, que por lo menos el jurado que va eh, tenga para probar pero por supuesto que toda la gente que va, eh, lleve o no lleve cogollo, va a poder captar de lo que se va a llevar y puntuar también incluso para el premio, el premio popular, ¿no? Eh, bueno, aparte, bueno, comentar a la gente que, eso, quien quiera se puede animar, lleve o no lleve muestras, y que bueno, entre, pues durante calada y calada, pues que suele haber, pues bueno, pues hábito y hábito, digamos, ¿no? Pues sí. bien dulces, bien frutas... ¿no? Hombre, esos pues gajitos de naranja tener. que nunca nos faltan por ahí. Ahí está, ahí está. Y bueno, eh, vamos a comentar, bueno, el, la entrega, el, la hora tope de entrega será a las 6 de la tarde, uh -huh. que posteriormente... Habrá una charla, como siempre hay una charla, y vienes tú a daros una charla. Y este año, Hugo, de, eh, ¿en torno a qué? ¿En torno a qué será la...? Pues mira, eh, eh, son ya muchos los años que hemos estado ahí haciendo cosas ahí con muy a gusto, además, y que sean muchos, muchos más, porque la verdad es que disfrutamos mucho yendo allí y estando con la gente de Goico. Eh y ya llega un momento que casi se nos acaban ya, porque son 14 ediciones, tema? y quitando dos o tres que por situaciones no hemos podido estar, o no se ha podido por trabajo, personales, pues es que ya hemos tocado muchos, muchos temas, pero como nos hemos dado cuenta que hay una situación recurrente, ¿no?, en todas las eh, en todas las veces que hacemos ahí mesas redondas para hablar, y es que siempre nos acaba faltando algo de tiempo para, para las preguntas, y entonces hemos estado comentando, a lo mejor este año, hacemos como hace unos años, un pequeño ratito, nada, 10, 15 minutos de hablar de un temita que ahora vamos a comentar, Y, y luego ronda de preguntas, las dudas que la gente vaya acumulando de año tras año, uh -huh, incluso uh -huh. a lo largo de esta temporada, y, y solventarlas no para hacerlo también un poquito más dinámico y participativo uh -huh. que, que sea algo de todos que no parezca que vamos allá ¿Me entiendes? Como te digo, a recibir ahí una, un simposio, porque nada que ver. A nosotros lo que nos ya, gusta ya. es eso, uh -huh. el rollo de la mesa redonda, el hacer un poquito, como has visto tú algunos de los años, o a lo mejor que has acudido, tal, pues eso, interaccionar un poquito todos y al final lo que se trata es eso, ¿no? Uh -huh. Teniendo en cuenta también el tipo de copa tan especial que es, porque yo creo que igual que es la más antigua Oscar de Osco yo creo que pocas copas hay que simplemente por el hecho de participar ya te lleves un premio, uh -huh. y eso también hay que marcarlo, no no por el premio, sino que aquí lo que se premia es participar y son pocas las copas o, o torneos de lo que sea que lo que premien es el participación, la mayoría lo que buscan es un ganador y aquí lo que se busca es la participación y disfrutar entre todos y eso es algo que, que por desgracia hoy en día está, está en falta. Sí, sí, no, eso no, este viene ¿eh? Ha sido, eso ha sido un trueno que ha caído por ahí que vamos, Ah, joder, me ha asustado, ha, me he quedado cayendo Sí, digo, ha sonado joder. aquí un pitazo también Que vamos, que los cascos me han, me han dejado Lo he ido, seguimos <risa> vivos <seguimos risa> vivo. Guay Bien, Hugo, entonces, eh, bueno, pues es una charla Digamos, una entradita, pues unos 10-15 minutos Y luego, sí. eh, ya eh, A la gente, ¿no? Dejaréis ya eso la, es. la charlita mm. la daremos sobre una asociación Que ha surgido hace unos No llega a tres meses eh, Que se llama AESCAN Es una nueva asociación de, que se han junta, en la que se han unido eh, una gran parte del sector profesional estatal de eh, gente que tiene gross shops. Andan sobre, pues calculemos entre una quinta o una sexta parte más o menos ahora mismo de las tiendas que hay a nivel estatal Y lo que buscan un poco es la profesionalización del sector, la regulación del mismo, la mejor formación Pues evitar un poquito determinadas políticas, por así decirlo, de ventas o comerciales que, que rayan lo desleal y lo reprochable ¿Sabes? Uh -huh. Como te digo, lo reprobable Entonces esa asociación está un poquito eso, peleando un poquito por quitar esas, ese estigma que tiene la gente del cannabis De que cualquier persona que trabaja en un agroh ...o que es comercial de cualquier cosa relacionada con oro... Que es una panda de fumados o qué tal, ¿no? Porque yeah, estamos un poquito yeah. cansados, mm -hmm. porque lo gracioso es que luego gente que ha sido carnábica a lo largo de la historia, como Baudelaire, como cualquiera de sus compañeros del Club del Hachissé, los grandes ilustrados franceses, el presidente George Washington estadounidense, etc, etc, mm -hmm. pues parece que solo se queda con las cosas que buenos, que grandes han sido para la humanidad, pero mm -hmm. se obvia lo que lo que interesa, ¿no? Como como siempre hacen las autoridades del Estado con, con el pueblo. Eso, pero bueno. Como siempre, lo que le interesa es lo ilegal y y, eh, bueno, y, y... y nos pone legal más de Veneno, ¿no? Eso es, muchas veces ponen <risa> bueno, ejemplos que, que si ves la otra cara del ejemplo dices, joder, si comulga con nosotros, pero claro, ellos no les interesa mostrar eso, porque entonces es darnos la razón para muchas cosas y no pueden. Sí, sí, desde luego. Bueno, luego durante, después de la charla, eh, bueno, se suele hacer, eh, se suele pedir eh, la cena y tal, la gente que vaya a ir, bueno, si quiere pues se eh, puede cargarla de antes también, se suele, se suele pedir de antes… Y bueno, luego durante la cata, bueno, normalmente es ha subido a unas medias bastante altas, no, bueno, normalmente de 10 para arriba suelen ser, ¿no? Las, ¿Las muestras. Las muestras. Eh, el último año, año ¿no? eran veintitantas muestras, y quitando hace dos años que sí que hubo 10, 12 muestras porque hubo gente que ya llegó tarde Ajá. y también coincidió que debía haber algún evento deportivo que sí minimizó en parte ahí el mal tiempo, minimizó un poquito en parte la asistencia. Quitando eso, el resto de años yo creo que pocas veces se han bajado de las 20, incluso recuerdo algún año de 30 y muchas casi 40. Que parte y que es más me me llamó la atención positivamente porque era de las primeras copas que no veía a una o dos, sino a cuatro o cinco chicas y mujeres participando, que es algo sí, que hay que, bien, que animar, es, porque es, es, las, las cosas como son, no a lo mejor no hay tanta cultivadora conocida como cultivador, pero las que hay son muy buenas, sí, sí. porque le ponen muchas ganas, y son muy buenas, y sacan una hierba deliciosa, y si nos están oyendo alguna, pues, Nescav, no que, y os animo a que participéis, como hicisteis aquel año, porque la verdad es que trajisteis la mayoría de cosas muy, muy ricas. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, lo que dices tú, ¿no? Cultiradora conocida, porque eso no quita que... Claro, claro porque que al final también eh... parece un poco, perdona, yo le que te interrumpa, parece uh -huh. un poco que esto es casi algo que es exclusivo de, de, de, de, del sexo masculino y nada que ver. Uh -huh. Hay grandísimos, a nivel profesional, algunos de los mejores profesionales mundiales son son mujeres. Uh -huh. la, la inventora, por ejemplo, del Isolator es una mujer, de la de extracción de hachís con hielo y de las mallas y todo esto. Uh -huh. ¿Entiendes cómo te digo? Entonces es algo que te voy Por lo que sea Hay veces es que parece Que les cuesta un poquito más animarse Pero asistir a este tipo de eventos Pero la verdad es que siempre Me quedan ese aspecto Muy gratamente eh, eh, Por así decirlo No Con el, ...con el rollo que siempre he visto en Goico... no ...que siempre no falla que hay una o dos compañeras... ...que se animan a participar en la Copa... ...y es lo que debería haber... ...por eso pues promulgar un poquito más... ...a ver si se anima más gente este año... ...porque la verdad es que es una pasada... como ...ya simplemente con lo que sí. estábamos hablando hasta ahora... ...de todas las actividades que va a haber... ...y todo lo que se va a hacer... Claro. ...joder, es que ya sin contar más... ...ya, <risa> ya, ya es que dan ganas de ir... ...deseando sí. que llegue ya el fin de semana. Pues, pues a ver, a todas las Nesca es aquí un, una llamada especial también... ¿eh? ...para que se pasen por Goico Escola y eh, Goico Escola... Bueno, Culturgune ha ocupado, hay que estar en aragua en el barrio de Oyartun, el primer barrio yendo desde Orelleta hacia Oyartun. Y bueno, que habrá varios premios Como comentabas, ¿no? ¿Qué, qué tipo de premios? Eh, si quieres dejar la, los comentarios sí, a la gente Por ahí, que... Sí, que mira, comentamos Antes de nada, quería puntualizar, también he hecho el comentario Este lo, de lo de las Nesca, porque en la feria Pasada de Barcelona estuve hablando con un compañero profesional Y decía eso, que joder, que es un sector que está Casi la gente, tanto clientes Que van a las tiendas, como gente que cultiva mm. Como profesionales, que está casi copado Por hombres, ¿no? Que es casi exclusivo, y yo le decía Que no, y, y me fastidió un poquito, porque ya te digo Tengo amigas mm. que son excelentes cultivadoras Incluso el año pasado no No sí, si recordar algunos asistentes de Goico que vinieron un par de amigas con, con el novio, amigas mías de Bilbao, a, a, a estar ahí en el evento y tal, por su cuenta, porque les apetecía estar en la copa, disfrutar y tal de, del día con la gente de Goico, por lo que le habían oído y habían visto las revistas. Y por eso es un poquito del hecho este, ¿no? Por animar un poquito a demostrar un poquito a toda esa gente que no, que, que reivindiquen un poco su derecho, que lo tienen como los demás y más, incluso, porque ya te digo, le ponen unas ganas increíbles. Y respetar los premios, ya volviendo a lo que hablábamos, Uh -huh. respecto a los premios otros años hemos contado con más más apoyos no este año pues la gente se ha visto un poquito más reticente mucho en primera así si sí, tú dime que ya te mando y luego eh, la feria que yo pensaba recaba más cositas así para la copa como solemos hacer otros años ¿no? de uh -huh. pedir a la gente que se anime pues hemos hemos conseguido al final pues con los que con los dos que no nos fallan nunca con, en el banco de semillas de eus buscar sacan si uh -huh. que creo que por la Irrati ya habéis tenido la oportunidad de valorar que el año pasado se dejó unos sí, detallitos sí. ahí para vosotros de valorar un poquito lo que era supongo buena, que tanto tú como los compañeros sí, sí, sí. el eh, Amanda Hayes la Black Sacan y Da Guido y luego también por supuesto nuestros buenos amigos holandeses de Royal Queen Seeds que un año más se han animado a, a final no a financiar sino a patrocinar con semillas para todos los que vayáis a ir compañeros eh, va a haber para todos los participantes va a haber paquetes de semillas de regalo va a haber eh, bolígrafos va a haber va es que un montón bueno, de cosas te, te el otro Me acuerdo, va a haber papel de fumar librilos de papel boquillas grinders grinders de plástico de tarjeta eh, semillas también de sacans como decíamos antes estamos vamos. también en los collarcitos estos para colgar las llaves pósters pegatinas va a vamos, vamos va a parecer eh, que de viene eh, lo lechero que va a haber va a haber previos para cualquiera que se quiera pasar por allí o yo sea, creo que... fíjate que si, si rayamos la asistencia del año pasado con un poco de, de suerte vamos a, a lo mejor hasta tenemos algo para pagar a cada uno cada persona que venga. Pues mira, Incluso ver, han tenido ver. el detalle este año como otro como el año pasado, la gente de los premios, que puede nos patrocina los premios, de incluir aparte para los premiados un pequeño lotecito de regalo, que me han transmitido que uh -huh. que, que demos a, a la gente, tanto de la organización como a músicos, asistentes que van como Javi, por ejemplo, DJ uh -huh. o máquina de José con su citar, ¿sabes? Pues bien, que tengamos uh -huh. un detallito con ellos por por fomentar ese ambiente tan bueno Joder. que se vive año tras año y que cada año va más allá en la Goico. Joder, pues qué buena, qué buena. Yo, bueno, me da tengo la pena de que no voy a poder estar ese día, Hugo, pero bueno, bueno, qué ya sabes que estaré con vosotros en espíritu, en humo. Esto Eso ya sabéis que siempre estamos en espíritu con vosotros y vosotros con nosotros. Eso es. Muy bien, Hugo, pues bueno, eh, día completo, el de este este sábado, 29 de marzo, en Goicoscola. Eh, como hemos comentado, gente, eh, a las 6 es la hora tope para llevar los cogollos, a, para presentar las muestras. Eh, bueno, debido a que este año se han dado bastante tarde, desde Goicoscola así que me han comunicado, normalmente eh, se solía solicitar, bueno, pues que fueran cultivo de exterior, pero viendo ya que es bastante, bueno, tarde, eh, normalmente se solía hacer en enero o febrero, ...bueno, mucha de la gente que hace en exterior... ...pues a lo mejor ya bastante gente no tiene de... ...pues no tiene... ...sí, no tiene, es, es un gasa, poco facilitar que entre más gente a, a, Entonces, a concurso... ...sí, me han comentado que bueno, que también... ...bien sea de exterior e interior, pues que bueno, que bienvenido... ...sí, se harán, supongo que allí la gente hará... ...como ha hecho muchos algún otro año que también se ha llevado de interior... ...si vemos que hay muchas muestras de interior... ...se pueden hacer dos categorías, ah, una bien. de exterior y otra de interior... ...porque realmente si no, no es pelear en igualdad de condiciones... ...ya, claro, claro, la exterior siempre requiere más trabajo... Eh, pues bueno, Hugo, no sé, si quieres añadir algo para Antes de que acabemos Tienes ahí el micrófono y el, eh, para ti Nada, lo primero, daros las gracias A toda la gente de Goico Escola A la gente en la Irrati por, por luchar año tras año Y conseguir hacer un programa tan bonito Y unas actividades tan tan para la gente Y desinteresadamente no Que eso uh -huh. ya creo que lo hemos dicho más de una vez Pero lo repetimos, que gente que quiera ir Que sepáis que no hay que pagar nada eso es. Que a nadie se le cobra nada Por estar allí, ni nada que es dentro de unas personas que lo montan desde hace muchos años es el consumo o sea en un circuito privado entre mayores de edad no estamos incumpliendo ningún tipo de ley en ningún momento y lo único que hacemos es eso, animar a la gente a que forme parte de eso tan bonito porque la verdad es que como vayas un par de años eso ya te engancha no sí, te sí. engancha el hecho la copa sino más yo creo la gente tan humana y tan tan especial que hay ahí en lagoico Goico y, y no hay más que ver las actividades que hacéis año a año para pa valorarlo Ese ambiente goico-escolero, que siempre, no sé, siempre no da ganas de quedarse ahí. Sí, como digo yo, que pone la piel de gallina cuando te marchas ahí, porque ya. dices, joder, a ver cuándo vuelvo. <risa> Eso es. Pues Hugo, pues nada, desde sí. aquí, desde Sintilic y Ratiá, desde los informativos, pues un enorme abrazo. Y Otro para Y agradecerte otros. por la entrevista y también por el curro también, que año tras año vienes realizando la colaboración de este Calamoguna de Goico Escola. Y nada, tío, pues cuídate y nada, a seguir bien. Igualmente, Julen, un abrazo ahí para toda la gente y un placer y un orgullo poder formar parte de, de las actividades de la Copa y estar ahí con los compañeros un año más. Muy bien, Hugo, estamos. Venga, estamos.